Este juego se puso bueno, tengo tomado todo el terreno con tres pases llenas, dos all-on-rom y sueno, viso su ataque cascabeles no me mata su veneno. Entreno no tienen chance si cierro el inning noveno. Salen corriendo a prisa cuando esta chama aterriza. Princesas, hoy les vine a dar una paliza. Revísame, yo no soy tan mona ni tan lisa, pero prefiero mostrarte mi talento, Suana Lisa. Decora sin demora, muerte al yo que se decora. Toca la banda sonora, rapea la rapeadora. Dale a la nave paseadora. Señores y señora, estoy viviéndome el futuro, mi futuro es ahora yo. Soy real, no vivo una peli, no fumo, me caí en una poción cuando era niña como Félix, voy a quitar mis aretes, voy a soltarme el cabello, yo voy a mostrarle a ustedes cómo es que se mueve el cuerpo. Soy mi propio sello, mi reto, mi meta, repleta de rima que traje sin etiqueta, sin mostrar las nalgas sin enseñar mis tetas, así tengo cabeceando a una parte del planeta. Ataca, no tengo miedo a nada, madafa, tú estás claro que Gavi gavi del parque la saca ven paca soy de donde suenan las maracas mi aka gabilonia Nací en Caracas Saludo a los que me conocen desde las Mercedes Ahora sucede que duro es el que tenga en las redes No se enrede Siga puro y sálvese si puede Yo solamente quiero rapear Que de como me quede You feel, esto es real Si en test es misil Con perfil amponil Voy a mil en carril 3 de abril Fecha natal legal y en control Hoy estoy aquí haciendo que te suba el colesterol No bebo alcohol, no consumo nada no, no fumo hierba Observa Soy la misma que sigue y conserva Cuando llegue el verbo Diré aquí está tu sierva, tú sabes lo que pasa si cría cuervo reserva Dejo atado al enchufado que ha dejado el lado honrado Ese estado que degrado porque me ha decepcionado Todo dado soy soldado del que fue clavado, coronado, resucitado y hoy es alabado Me han preguntado agrado que porque me enfado Es sagrado, quiero explicarte pero es complicado Huele a raperos ahumados que dicen que están armados Preparados y solo son guapos detrás de un teclado Sin sutileza, demuestro con destreza que es serio y que me enfado Nace el rap con naturaleza, me fluye y lo demuestro de guan con certeza Vengo tumbando las mesas y partiendo a todas las fresas Yo no estoy juzgando, te estoy masacrando No te hagas la del momento, mija, sigo dando No amenazando, no, yo te estoy advirtiendo Tu rapera, no, rap es esto que yo estoy haciendo Me sigo concentrando en lo importante, voy callando La boca del que está hablando, diciendo que tiene bando Que blando, ya voy a cambiar esto que estoy rimando No es que esté aflojando, es que es muy fácil rimar con ando Esta es mi manera, deja que te explique Va a dolerte como un martillazo en el tabique Va a sentir mi rap pa' que trague y pa' que mastique Te voy a cerrar la cuenta antes que te la verifiquen Replique, hagan lo que quieran en resumen Asumen pero no enfrentan nada porque me temen Que crimen, mis rimas los creman y los consumen Con mi rap los embarazos y eso que no expulso semen Te cuento no, basta solamente con que tengas tarifas lo siento lo siento te hablo la verdad no te miento para que estés contento atento que rápido lento le meto violento mantengas atento que canto reviento lo intento y sin sentimiento si se no se lo invento asiento tomen asiento mientras recupero el aliento caliento tú no llevas pida rutina de mi entrenamiento sustento que llena mi mundo de viento y que sin argumento te llena como el alimento, puede ser que pierdas el conocimiento, no los quiero cerca con sus malas intenciones, Dios me tiene exaltando su nombre en las naciones, let's go, deja el cuento, vamos ya, deja el show, te perdiste en el jardín y apareció la flor del flow, ya tu sabes que la esencia la mantengo firme, búscame por rapuro si quieres conseguirme, si quieres encontrarme, yo no voy a venderme, si fallo chiquis sabe que debes fusilarme, cada quien su rumbo, nada se derrumba, pa que funcione no se meta en los lo que no le incumba, cavas tu propia tumba zumba, que esta es mi rumba. Ago rap, siento rap y me gusta el bumba. I got it. Pum. Corte.